ningún resto de ese misterio que sigue estando ahí ¿verdad? sigue estando ahí sí. hay otro a mí me ha resultado curioso cuando estaba leyendo hoy el, tu libro eh, acerca del Titanic <ríe> increíble la historia de cuentas ¿no? no me digas que puede llegar a ser así hombre lo que, que sabemos sea. es que el Titanic teóricamente eh, se estrelló contra tropezó con un iceberg que había por ahí perdido y se hundió de Miguel más que teóricamente diría supuestamente bien ¿cuál es la historia que tú cuentas?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 En, en vista de la, de la guerra que se avecinaba misterios de este planeta nuestro casi media, doce y media, once y media en las Islas Canarias tenemos que hacer una mínima pausa si estáis grabando el programa aprovechar, damos la vuelta a la cinta y seguimos, nos vamos ahora a otra isla donde hay otro misterioso extraño suceso, uno de los eh, relatos que eh, están contenidos en Crónicas del Misterio, uno de los premios que tenemos para hoy, 905-118080 si queréis participar 11 y media. ¿Hemos dado la vuelta a la cinta nosotros? Sí, ¿no? 11 y media. Ah, la tenemos más larguita. Vale. 11 y media las Islas Canarias. 9-0-5, 11-80-80. Si queréis participar, también para la gente del chat, www.espacioenblanco.net es el punto de unión. Hay cinco excursiones durante todo un año a la revista Enigmas y además cinco libros. Crónicas del Misterio editados por EDAF. Otro, otro misterio, vale la redundancia que presentas en el libro, es una isla misteriosa que hay en Canadá. En Canadá. La isla de las Ocas, o Bueno, de las hocas de los Robles de lo, Ah, Robles, sí, es verdad, de los Robles, la isla de los Robles y ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Pues eh, una de las cosas, fíjate, yo creo que se llama Crónicas del Misterio Porque ningún misterio tiene explicación, o sea que tampoco sabemos lo que pasa allí ¿Podrías haber dado alguna explicación? Porque no te das simplemente no, datos, hombre, ¿verdad? No, hombre, tú sabes perfectamente, además me conoces ya hace bastante tiempo Y bueno, pues un periodista lo que intenta es aportar datos, documentación Para que los demás intenten llegar a conclusiones No voy a pontificar aunque por supuesto tengo mis ideas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 de historias espeluznantes eh, antes de pasar a la segunda parte con fuegos que queman incluso a los seres humanos hay un relato que no sé en qué parte el libro hace, de un individuo que andaba eh, en medio de Nueva York pero que no pertenecía a ese tiempo ¿qué claro, pasó? es un ¿Y caso qué pasó?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 Eh, las investigaciones se iniciaron, intentaron dilucidar de quién se trataba, quién era este hombre y, sin embargo, tan solo llegaron a un listín telefónico del año 1934, en el que se hacía referencia a un tal Rudolphens Jr. Pues bien, evidentemente, la investigación se lanzó hacia esa nueva vía y cuando pudieron al lugar, tan solo quedaba la mujer del ya fallecido Rudolphen Jr.. ¿Qué le recordó a los diferentes investigadores que acudieron al lugar que sí que, efectivamente, eh, su marido? desde muy pequeño pues casi casi se quedó sin padre porque su, su padre tenía una una manía un bueno pues un, un vicio de los pocos que tenía que era salir por la tarde a pasear por el campo para fumarse un cigarro en todas las cosas porque no quería que su mujer le viera fumar el hombre eh, salió a dar ese último paseo en el año 1876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 Serán los nuevos datos, los nuevos misterios que ahora queremos desentrañar. Quizá de entre todos los fenómenos extraños que hay en este mundo, el que a mí más me pone los pelos de punta es... Se acopla, tenemos al duende acoplado sí, sí, sí. eh, es el de la combustión espontánea ese extraño fuego que surge de repente y que acaba con los seres humanos tú cuentas alguna historia de esas en el libro sí, cuento alguna historia porque yo creo que es precisamente junto con otros fenómenos como la psicofonía o, o los supuestos contactos espiritistas es el, el que más puede afectar al ser humano estamos hablando de que en ocasiones estas combustiones espontáneas han llegado a atacar directamente a, a los testigos hasta el punto que de ellos pues como se ofrecen el libro, la fotografía que yo creo que es más impresionante que hay, que es del doctor Wedley, eh, pues eh, poco menos que lo único que nos queda es la pierna, y lo que sí es una componente común una característica en este tipo de casos es que parece ser que la persona que está siendo afectada por la combustión espontánea por ese fuego que parte del interior del cuerpo y que arrasa totalmente con la vida de, de, del atacado parece ser que los testigos las víctimas no se enteran absolutamente de nada no sienten dolor eh, de hecho eh, hay casos curiosos en los que eh, estando por ejemplo en hospitales eh, estando separadas las camas de los enfermos por un, por un biombo eh, la persona que, que ha sido afectada por la combustión no ha emitido ningún grito hasta tal punto que los que había su alrededor ni se han enterado y se queman desde dentro se queman desde dentro no se quema lo que hay alrededor no se queman las sábanas en ese caso las cortinas hay casos en que si sí, yo recuerdo una de las crónicas que a mí más ...me la atención precisamente por... Eh, ...las características a las que supuestamente... Eh, ...tenían que estar ceñidos aquellos a los que atacaba... ...la combustión espontánea... ...tenemos que hablar que sobre todo en el siglo 19 ...la combustión espontánea estaba considerada... ...como un castigo divino, es decir... ...sólo atacaba a aquellos que fumaban mucho... ...que bebían mucho y se acabó... ...los demás parece ser que estaban exentos de, de esto... ...cosa que no era verdad... ...y si es curioso una de las crónicas que a mí me llamó mucho la atención... ...precisamente enlazando con lo que me has preguntado Miguel... ...fue la de este doctor... Eh, ...de Cáncerstor en Pensilvania... Eh, Cuando de repente, pues un buen día, el, el Don Gosnell, que era un miembro de la compañía de gas... ...de esta ciudad... ...pues parece ser que se acercó a, a medir... ...el buen hombre fue con la intención de medir... El, ...el contador de este eminente médico... ...muy querido por toda su comunidad... ...y al llegar a su casa se percató... ...que la puerta estaba abierta... ...entró, comenzó a llamar al, al doctor... ...y se pudo dar cuenta que en el hall... ...en el recibidor de la casa... ...había una neblina azulada... ...y una especie de olor a, a azufre... ...pues bien, empezó a llamar a, a este hombre... ...y no le contestaba... Eh, ...preocupado, puesto que era un hombre ya también... ...de, de avanzada edad... ...pues eh, subió al piso superior donde estaba su habitación Y se pudo percatar que ahí la niebla estaba mucho más espesa. Pues bien, se colocó justo en la puerta del cuarto de baño y se pudo percatar que lo único que quedaba de este doctor era una pierna entre un montoncito de ceniza. El suelo sí había sido afectado. Lo único que había afectado ese fuego interno que parece que se le había salido del interior del cuerpo de, de este doctor había afectado tan solo a, al suelo del cuarto de baño.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 Hay gente también que de repente eh, se levanta por encima de la gravedad se, sí. y evita. Parece ser que sí, parece ser que sí. Yo, desgraciadamente, Yo un, tú lo has visto. con colega que lo hacía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 podido comprobar es en esa... esa pequeña galería que hay bajo el templo de Dendera, eh, uno de los lugares más fantásticos y mágicos que hay en Egipto, eh, pues casi casi hay que descubrirla, porque hay que levantar una, una pequeña tapaderita en meterte haciendo auténticas contorsiones laberínticas para llegar a una estancia un poco mayor que se encuentra justo debajo del templo. Pues bien, con solo caminar unos metros más adelante, justo al final de ese pasillo que vuelve a... El Chile, sitio más oculto de todos. Totalmente. O sea, como si lo hecho a propósito, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que lo hicieron a propósito, porque...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 Y sin embargo está, se pues, hecha hace más de 2.000, 3.000 años de antigüedad. Curioso. Ahí hablas también de una esfera...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 años ¿Quién hizo eso hace 500.000 años y dónde? Quizás lo más importante sea, ¿dónde lo hicieron? Curioso. Antes de marcharnos, vamos a ir dentro de poco, si, si nos dejan a, a Perú, en Perú hay un sitio, aparte de las mil enigmas que hay, hay un montón de figuras en Ica, un personaje, estaba enfermito cuando yo estuve este Pensaba último viaje, eh, pero tiene un montón de figuras extrañas que son las figuras eh, de Ica, ¿tú las has visto? No las he visto, ah, mira, no, no tengo no oportunidad de irme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 Lorenzo, ¿cuándo vuelves? Cuando quieras, Miguel. La semana que viene, ¿no? Porque estamos en, en La Coruña, no sé que te quieres venir a La Coruña. Eh, Crónicas del Misterio. Ese es el libro que recomendamos esta noche, editado por Lorenzo Fernández en Edad. Una colección nueva, Límite, enhorabuena. Un montón de misterios. Solamente hemos contamos unos ¿verdad? No Hay muchos cuanto. más todavía. Yo lo digo, son diez capítulos y cada capítulo lleva su, su libro particular. Segunda edición. Eh, gracias por haber estado programa, Lorenzo. Gracias por este tiempo de amistad. Espero volver a verte pronto. Miguel, ha sido ha sido un placer, ha sido un reencuentro bastante agradable. Y oye, que no pase tanto tiempo sin vernos. pero que no sean cinco años. Gracias. <ríe> Gracias a ti.